Bueno, Emma, eh, ¿qué, qué, ¿qué se puede decir de lo que pasó hoy? Lamentablemente, poco fútbol y, y más de otra cosa, ¿no? Sí, es un hecho lamentable. Creo que opaca la, la tarde de fútbol que, que se puede tener en la ciudad, ¿no? Eh, es un... ¿cómo que te puedo decir? Eh, ahora, una vez suspendido el partido... nos pueden llegar a, a suspender la cancha, viste, eh, es un hecho, la verdad, lamentable. ¿Qué, qué, ¿Qué notaban ustedes de adentro de la cancha, qué sentían? Eh, quizás era poco lo que podían ver porque tenían que estar atentos al partido, pero me imagino que, que se deben haber sentido raros en, en todo momento, ¿no? Y sí, porque al parar varias veces el partido, viste, por ahí estaba en un momento bueno y de repente se tuvo que parar y enfrí, se enfría todo, eh, después cuesta volver a arrancar. Eh... No sé, es una situación rara porque tenés que estar metido acá y no sabés qué pasa afuera. Eh, por suerte, eh, el, el problema estuvo del lado de afuera y no acá adentro, viste, que uno tiene familiares y a veces se preocupa por ese tema también. Bueno, justamente recién hablaba con, con Franco Quintero, que fue uno de los que intentó, junto con vos, de calmar a la gente cuando, cuando ocurrió esto de, del piedrazo hacia el arquero de ellos. Vos fuiste uno de los que también intentó hablar o calmar un poco a la gente de Cañuelas. Sí, sí, eh, fuimos con Crusty para tratar de, de calmar y, y que esto no, no termine suspendido, pero bueno, eh, lamentablemente eh, se tuvo que cortar porque eh, como puede ser eh, el arquero de ellos, eh, también puede pasar con nuestro arquero eh, en otras canchas y nosotros buscaríamos lo mismo, también cuidarnos entre nosotros. Jugás mucho, eh, hace mucho que estás en este club, eh, hace mucho tiempo que, que, que jugás acá en el Harín. Eh, nunca te había pasado esto, ¿no? No, no, eh, ya estoy a, hace más de cinco años en el club y, y la verdad no, nunca se vivió un, un momento así, tan feo, ¿viste? Porque, eh, como te digo, ahora eh, puede llegar una sanción al club, suspender la cancha y tenemos que ir a jugar a otro lado sin público y a veces uno necesita también el envión de. el, el acompañamiento de la gente, ¿viste? Porque por ahí está en un momento malo y de, ellos te, te ayudan y te, te levantan. ¿Y por qué crees que, que ha pasado esto? ¿Qué <coughs> que, que, que crees que pasó en el medio para que.? Hoy, por ejemplo, no, no se pueda terminar el partido, ni siquiera el primer tiempo. No, la verdad no sé qué problema hubo afuera, eh, eso ya es, es cuestión de, de la dirigencia, que tiene que, que rever ese tema y, y tratar de que, bueno, si no llega una sanción, de que no pase más, que no suceda más, eh, que se juegue el partido bien y que se disfrute una tarde de fútbol. Un año que sin duda no no está siendo bueno, no más allá de los resultados deportivos, hoy tenía una linda chance para recuperarse y, y, y pasa otro hecho que, que, que es lamentable. Sí, sí. Como te dije, quizás no es el arranque deseado, pero hoy eh, habíamos arrancado bien, eh, estuvimos, estábamos intensos, si eh, tuvimos situaciones claras y lamentablemente esto paga toda la tarde. Gracias por el último, bueno, no ahora sí.